A vos te va a gustar, Juan y de Pian, ah, porque va te va a gustar, te va a gustar. No, pero la banda es, no, no, me, no, no te bueno, va a gustar. Bueno, no te va a gustar. El fin de semana viene extra large, es largo, sí, largo, y además, además sábado y domingo, doble jornada de la Fénix Freestyle. Vamos a esa comunidad que tanto quiero. Ligüe Bruno, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo bien? Bien, ¿y vos? Dudo y amigo, ahí. ¿Qué están preparando? Muy bien, muy bien, la verdad. Eh, como bien decías, una doble fecha el sábado en el Parque Olivera hacemos una sub-18, una competencia de freestyle para los más pequeños para la proyección del freestyle pampeano, también viene mucha gente de afuera y el domingo hacemos una fecha dos versus dos, que los ganadores el equipo ganador, la dupla ganadora que ustedes se pueden anotar, dicho sea de paso eh, clasifica a una competencia en Buenos Aires que se llama Cuna de Oro, que es una de las competencias más grandes de, de Buenos Aires eh, hay un Eh, un lindo premio en juego, Mirá más vos. allá de todos los premios de los esposos eh, eh, el Ligüe y, y que participen en este en este esta contienda en Buenos Aires significa que ustedes este premio es financiarle el viaje llevarlos allá, ¿cómo es? Exactamente, eh, nosotros con los chicos que organizan la Cuna de Oro que es la competencia allá de Buenos Aires, tenemos un muy buen trato porque son chicos que han venido bastantes veces acá a la Fénix, entonces nosotros los hemos traído y ahora como Eh, nada como funciona como una comunidad muy grande una telaraña gigante que va tejiendo tejidos así entre distintos lugares del país y bueno ahora ellos eh, van a llevar al equipo ganador de la competencia del domingo a eh, Buenos Aires con los pasajes pagos la estadía todo. bien mira, ¿por y... qué cuna de oro ¿Qué, qué qué qué implica a ver no no eso es el nombre que le pusieron ellos dos años a Buenos Aires supongo que tiene que ver con que es la cuna de de, ah. de, de los talentos más grandes Y y y si ganase esta esta cuna de oro qué porque siempre ustedes cuando ganan un concurso lo lleva hacia otro lugar esto es así o, o o queda ahí en la cuna de oro no no no o sea eh, el ganador de la, la cuna de oro es otra competencia como la Fénix de sí. plaza eh, que está teniendo mucho reconocimiento ahora en el en el circuito del Under argentino han competido no sé gente como mecha el clan como competidores muy conocidos en nuestro ambiente Eh, entonces, ir a competir allá, en suma con los pasajes pagos, la estadía, es una catapulta muy grande para los chicos de acá. Por ejemplo, hace poquito fueron eh, un equipo de pampeanos, Mujer de Macachín, Alejo de Relicó y Musa de, acá de Santa Rosa, uh -huh. formaron un equipo y fueron a, a competir allá a la cuna de oro y la verdad, llegaron a semifinales, fue un buen rendimiento que dieron y, y potenciaron mucho sus carreras, porque eh, es como que está en el en el ojo de todo el mundo, esa competencia, junto con la nuestra también, acá en la Fénix, uh -huh. eh, nos está yendo muy bien, por suerte, eh, por eso viene mucha gente de afuera, y bueno, aprovechando que, que nos dieron este espacio, muchas gracias, eh, quiero ¿puedo dar un mensajito a la gente? ¿Puedo sal? Sí. ¡No vale! Eh, que estamos muy eh, ajustados con los eh, eh, lugares para hospedar gente, Eh, la municipalidad esta vez no nos... No, no, bueno hace bastantes meses que no nos ayuda con los hospedajes con esto para lo del para sábado sobre todo hospedaje. que decías viene gente de afuera Vienen no de, para los dos días viene Ajá. gente de afuera Pero cuánta libre Ahora seguís con esto no, pero ¿cu cuánta gente sí, viene sí. y vendrán por lo menos 50 pibes de afuera Ah Uy, una cosa es que, claro no sí sí Bueno y terminá perdona que mucho. te interrumpimos pero está bueno el dato saberlo porque la movida. Eh, y nosotros tenemos una iniciativa que se llama Adopta a tu rapero, en la cual nuestra comunidad eh, nosotros le damos un pequeño reconocimiento económico a todas las personas que hospedan a los pibes. Y con eso cubrimos bastantes lugares, pero realmente no nos dan, no damos abasto y no tenemos ningún lugar donde los pibes se puedan quedar y realmente es una eh, es una desgracia porque no sé, algunos pibes menores vienen, por ejemplo, desde San Juan, que nos avisan a último momento y mmm, Y tienen que dormir en la calle, entonces no queremos que pase eso, eh, ya las últimas fechas estuvimos a punto ahí cubriendo, no sé, muy justo, eh, y nada, si hay algún oyente o algún oyente que tiene algún colchón en su casa o alguna bolsa de dormir, lo que sea, la verdad nos viene de 10, algún espacio en su, en su casa, tiene recompensación económica, no es mucho, pero pero la verdad nos viene de diez para que los pibes no duerman en la calle. Bien. buenísimo entonces pasemos pasemos el limpio. ustedes necesitan lugares para que la pibada se quede eh, en estos días para poder competir. si vos tenés en tu casa un colchón, una pieza o una bolsa de dormir, Adoptá tu rapero. me encanta. o rapera. Me, o rapera. me encanta me encanta la, la, eh, esta opción que, que les dan para poder participar y para poder ayudarlos, ligué. Eh, ¿cómo, cómo hacen que se se pone se contacta con ustedes, cómo hacen para alguien que tenga un lugar en su casa, o algún colchón, o alguna bolsa de dormir, para para poder ayudarlos. ¿Cómo se comunican? Eh, nos escriben a phoenix Freestyle, así como suena. Eh, freestyle se escribe F-R-E-S-T-Y-L-E -E, Freestyle, como estilo libre, pero en inglés. Fenix. Eh, eh, nos contactan por ahí, por Instagram, y nosotros los, nos dicen cuántos lugares tienen, y nosotros los acomodamos a los pibes. Realmente, nada, es, es eh, una... Eh, sería muy choto que los pibes vengan de afuera porque encima viajan a dedo o sea realmente nuestra comunidad se mueve así viste uh -huh. y no no vienen no, no no avisan con mucha anticipación que vienen y nada no está bueno que duerman en la calle nosotros nos damos abasto en mi departamento es realmente muy chico tiro cinco colchones eh, lo del otro organizador Valentín también tiene como diez personas en la casa y nuestra comunidad también hay pibes que alojan ocho personas otros cinco porque viene mucha gente ¿Y, y que está buenísimo por un lado porque digo y qué es lo que sí tienen a disposición que decías la municipalidad esta vez tienen algún lugar estatal o de o, una eh, organización a disposición algo no el, el gobierno realmente de la provincia nos da una mano eh, más que nada con esto con los pasajes de los pueblos después para que no tengan que tienen que viajar afuera eh, nos dan una mano sobre todo también para cubrir Eh, los pagos del staff, nosotros tenemos a Mauri Flores, por ejemplo, que filma las batallas, eso para nosotros es una herramienta muy grande, y co contamos con su ayuda, con la del gobierno de la POM. Eh, lo que estaría bueno, viste, por ahí, la municipalidad, que tiene un albergue re lindo a disposición, eh, no sé por qué, no nos lo nosotros lo pedimos con mucha anticipación, y, y nunca nos lo dan. Eh, no, y está porque, bueno, eh, eh, Ligüeta... Le digo, sí. Está bueno también este, decirle a algún gremio o alguna organización que tiene estos lugares, si, si para esta vez no pueden darle una mano también. Digo yo. Lo, ya lo, mismo, quieres que lo, lo planteamos acá, vamos a hablar con Utelpa y que hablen claro, con vos, con, por ejemplo. Por ejemplo. Estaría buenísimo. Lo único Dale. que necesitamos nosotros es un techo. Después eh, colchones, bolsa de dormir, nosotros conseguimos. Pero no podemos conseguir un techo por ningún lado y nada, aquí. es es una lástima que después los pibes de esto tienen 14, 15 años uh -huh. y viajan para buscar su sueño, que es eh, nada, hacerse una carrera en, en, en artística, en, en nuestra disciplina y tengan que dormir en, en la terminal o en la plaza de Fátima. Bien. Claro, claro. Eh, che, eh Liouet, y, y déjame que te pregunte esto. ¿Hacen eh, hacen este certamen eh, menores de 18 años? porque tiene muchísima hay, muchísima... hay muchísima pivada que quiera competir, pero además el, el formato es distinto es distinto para chicos más pequeños. En esa no podemos, Boillo. No, en esa no podemos. <risa> no, la cosa es que eh, en los eventos de los domingos de Fénix uh -huh. ya alcanzaron un nivel muy grande. Viene, por ejemplo, no sé, siempre viene el chico que salió cuarto del mundo en Red Bull Internacional. Entonces... Que venga el cuarto del mundo, por un lado está buenísimo porque eh, nada potencia un montón al, al evento, a la cultura del, del freestyle de la pampa y vienen realmente los mejores del país, pero también los más pibes eh, no tienen un espacio donde puedan desarrollarse y puedan competir también. Entonces empezamos a hacer estas iniciativas de hacer sub-18 y cosas así para que empiecen a curtirse y puedan tener un espacio donde eh, rapear un poco más. Buenísimo, Ligüe, gracias, más vale, y eh, si quieres agregar algo más o recordar horarios, lugares y etcétera, eh, el micrófono abierto. Eh, bueno, los días esperamos el sábado a partir de las 4 de la tarde en el Parque Oliver para la Fénix Sub-18, va a haber feria para que puedan comprar lo que sea, emprendedores, eh, y el domingo a partir de las 3 de la tarde también en el Parque Oliver para la Fénix 2 vs 2 con cupo a cuna de oro, realmente vienen los mejores del país, es un evento hermoso, Eh, si van vestidos muy lindo Con un atuendo extravagante Pueden ganar el concurso de Outfit Bar Cipher sobre cenizas Donde por ejemplo estuvo el gran Juan Iberpien en su momento eh, Donde hay espacio para que los artistas De otros géneros también toquen otras canciones Es un evento cultural completo No solo batalla de freestyle Así que están invitadísimos e invitadísimas Y muchas gracias a ustedes por el espacio gracias. Dale, gracias de Abrazo vuelta Ligue. Nos vemos Ligüe Bruno, parte de la Fenix Freestyle Doble fecha el fin de semana El sábado, la Sub-18 y el domingo vamos con Juan y de pian a ah, la cuna por de, la cuna de oro por la cuna de che y otra cosa eh, si hay alguien escuchando que tenga la posibilidad sí, de apoyar sí. a alguien si hay alguien de algún gremio que tenga una casa para recibir a, a, a, a sus afiliados eh, y este fin de semana no lo tienen ocupado está bueno porque lo que están haciendo estos pibes este con Con su movimiento Es importantísimo Que vengan 50 pibes de otro lado por, Para querer participar este, Realmente es algo que no sé Si lo genera otro tipo de comunidad eh, En la provincia de La Pampa Ahí está Le dije perdón Pero no puedo ser tu novio Soy la mujer de mi sueño Pero tengo insomnio wow, Nena yo también me odio Todo matándose por ese puesto Y a mí no me interesa el podio Por Dios Te la bomba a tu casa Chico De buena Santa Rosa Que por lo general Pico Ok Como Blas Parer Haciendo himnos